Hay algunas medidas que van culminar que tienen que ver con exámenes y con pericias que quizás nos llevan no no tienen los tiempos que nosotros no, nos gustaría que nosotros desearíamos este, pero es más que nada terminar de cerrar toda etapa esta etapa de recolección de pruebas para poder eh, eh, responsabilizar a las personas correctas digamos, a aquellos que nosotros consideremos este, los responsables de la muerte y desaparición de Franco y bueno, para eso se necesita tener eh, material probatorio suficiente para este, evitar digamos, imputar a alguien que no que no tuvo participación además hay que ver también qué tipo, qué grado de participación tuvo cada una de estas personas bueno, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el proceso y con la investigación, que tienen sus demoras, pero bueno, nosotros estamos convencidos de que antes del fin de año vamos a poder tener este señalado a los responsables y de esta manera el año que viene poder llevarlos a un juicio oral y público.